Seria reservada 2.0 Fernando Rodan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Egein.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 ese señor número dos de Kim Jong-un... que es el que lleva la negociación con la CIA y que fue una asalto... que buscaban ahí, qué podían encontrar ¿Qué... o qué esperaban encontrar porque pues mira y... lo único que dije factible es que buscaran información sobre el que era el embajador en, eh, el que fue embajador en España porque de alguna forma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 izquierda. Y en eso sí se pusieron de acuerdo, ¿eh? Es que eh, fíjate que... Ale Alemania y Estados Unidos. Que una de las conclusiones que, que dicen sí. los expertos, que yo he estado leyendo, preparando el, el tema, a, a algunos expertos sobre que en el debate de, de ¿por qué se espía a los amigos, no? ¿Por qué Estados Unidos se espía a los amigos? Repito, que los otros también se espían, ¿eh? Hombre, que hay de claro. Hoy estamos hablando de Estados Unidos, pero bueno. Y...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 van a permitir que, que Estados Unidos haga lo que quieran ¿no? Oye fíjate escucha esto Fernando vale ¿Qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué hay de lo mío ¿no? <risa> bienvenido Mr. másal y es que jolines